Bueno,、eh, las emociones son porque yo también he participado en estos 40 años y también he participado desde que en aquel 7 de octubre del 83 se presenta el grupo de obreros que forman una comisión para formar una mutual. Que lógicamente la s e m o c i o n es porque hay muchos que no están. Y uno de ellos fue el primer presidente que casualmente fue mi hermano.、Eh, por eso fue, fue la emoción, pero. Eh, es las felicitaciones a estos grupos de obreros que fueron pasando. Hay muchos que antes estuvieron, hoy no están, otros que se fueron, que no, que no están en, ya en esta tierra, y, y que apostaron a, al mutualismo y a poder resolver sus propios problemas.、Eh, y en ese tiempo no, no, no lo formaban mujeres, que hoy sí la comisión está formada por mujeres también. Eh, todo lo que ha hecho en este, en este trayecto de los 40 años, el presidente actual dio algunas de, de, de las vistas de lo que han hecho y de, la, de, la, de cómo se también comunica con la, con la comunidad, cómo son las cosas comunitarias, cómo han hecho las, las, las, las viviendas,、eh, cómo están que los salones, que lo, por quién los prestan,、eh, cómo se construyó. Con, con el aporte de los obreros, que todos sabemos no es lo máximo que cobran y además no son trabajos tampoco efectivos, que digamos, sabemos que van a estar de acá a, a 20 años.、Eh, ellos van,、eh, p e r notan de obra en obra y por ahí tienen los aportes y por ahí no. Pero igual con todo este trabajo ha crecido mucho y. Y aporta a la comunidad y a, también a los obreros este, este, este, este trabajo que hacen, que lo hacen,、eh, no tienen sueldo, los de la Comisión, es、no、un trabajo, y, y se nota el trabajo social que hacen, cómo programan, cómo planifican de los programas, de los programas que pueden gestionar, que ya sean programas sociales, de, de políticas públicas. La verdad es una felicitación. Que también esta, esta mutual haya nacido junto con la democracia nuevamente. Totalmente, 40 años se están cumpliendo el próximo 7 de octubre, y lo hablábamos, por supuesto, se van a venir actos y, y, bueno, y festejos ¿no? en ese marco también. Y bueno, como bien vos lo decías, son 40 años donde de a poquito se han realizado estas conquistas, como lo es también incorporar、eh, a la mujer dentro de la comisión. bueno... La verdad, que imagino que también las emociones, como bien vos decís, vienen por ese lado. Y bueno, y te agradecemos también ¿no? por traer este, este proyecto. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, porque además este,、eh, para conocimiento de, de la comunidad, de todas y todos, de lo que realmente se trabaja y, y a lo que apunta el mutualismo, tanto el mutualismo como el, el cooperativismo.